Cuentos de hadas españoles Las zapatillas de estrellas Había una vez una reina malvada y repugnante llamada Margaret. Era mala y trataba a sus súbditos reales miserablemente. Esta sopa está absolutamente fría. Guardias, envíenlo a las mazmorras de inmediato. Pero, Alteza... «La acabo de sacar, no puede estar fría». El pobre cocinero fue arrestado fuera del comedor sin culpa alguna. El más leal de todos sus súbditos era Octavio. Era taimado y malvado, al igual que su reina. La gente de su reino no se quejaba de la forma en que los trataba. Continuaron con sus vidas, comiendo sus migajas de pan y haciendo su trabajo. Una mañana, cuando dos chicas se dirigían a la puente... Vieron un hermoso par de zapatillas en medio de la plaza del pueblo Estaban salpicadas de estrellas y brillaban como si fueran zapatillas que nadie hubiera visto nunca ¡Oh, Dios mío! Esas zapatillas son tan bonitas ¡Son espléndidas! Se pueden ver constelaciones y galaxias girando alrededor de ellas mm, Me pregunto de dónde habrán salido estas zapatillas Seguramente deben ser un regalo de las hadas de las estrellas Las chicas pronto comenzaron a contarles a sus amigas sobre las zapatillas llenas de estrellas Y en poco tiempo, la noticia se había extendido por todo el reino Cuando Octavio se enteró de esas zapatillas mágicas, pensó Voy a contarle todo sobre estas zapatillas a la reina Margaret Seguro que ella luego me recompensará Octavio se acercó a la reina Le contó todo sobre las zapatillas mágicas y lo hermosas que eran al escuchar toda la historia, la reina Margaret estaba eufórica y quiso quedarse con las zapatillas de inmediato Vete y tráeme esas zapatillas ahora mismo, Octavio Me temo que no puedo, su majestad ¿Ah? ¿Acabas de decir que no puedo? ¿Cómo te atreves a hablar así a tu reina? ¡Guardias, que lo encierren en las mazmorras! Y justo cuando los guardias atraparon a Octavio para arrojarlo a la pequeña mazmorra oscura, chilló y dijo No, no, mi reina, las zapatillas no se pueden coger Esperad Se dice que solo los dignos podrán llegar a coger esas zapatillas Y que cuando se las pasen a otra persona, también ellos se volverán dignas de usar las zapatillas mágicas Bien, claramente nadie es más digno que yo, tu reina Iré yo misma a buscar esas zapatillas. Llevadlo a la mazmorra que os he dicho. La reina subió a su carruaje y se dispuso a ir a la plaza del pueblo. Un desfile de escoltas reales dirigió el carruaje. Agitaron sus banderas cuando anunciaron la llegada de su reina a la plaza del pueblo. Todas las personas de varias partes de la ciudad estaban presentes en la plaza. Alrededor de las zapatillas llenas de estrellas Para ver qué pasaría cuando llegara la reina Cuando el carruaje llegó a la plaza Los escoltas reales desplegaron una alfombra roja Y se quedaron de pie a ambos lados El jefe de acompañantes dio un paso adelante Damas y caballeros de Zamania Les presento a su Alteza Real La reina Margaret La puerta del carruaje se abrió Y salió la reina Margaret saludando a su gente Pero todos los ojos estaban paralizados por las zapatillas. ¿Acaso no se dan cuenta de que estoy aquí? Justo cuando la reina estaba a punto de enfadarse con la gente por no reconocer su presencia, vio las zapatillas llenas de estrellas en el centro de la plaza. ¡Oh, vaya! Esas son las zapatillas más fabulosas que yo jamás haya visto en mi vida. La reina quedó hipnotizada por las zapatillas Y caminó tan rápido que prácticamente corrió hacia ellas Gracias a todos por venir a presenciar este gran momento Mientras me pongo estas zapatillas Porque sé que tan pronto como mis pies las toquen Me convertiré en la gobernante más atractiva Y envidiada por todos los reinos conocidos por el hombre Entonces la reina se acercó a las zapatillas Se quitó los tacones dorados Y levantó el pie para colocarlos en las majestuosas zapatillas Justo cuando estaba a punto de colocar el pie Las zapatillas, repletas de estrellas, se deslizaron hacia un lado Causando que la reina malvada perdiera el equilibrio y cayera La gente contuvo la risa mientras reían suavemente por lo bajo ¿De qué os estáis riendo? La reina se levantó y le dio otra oportunidad a las zapatillas Veréis... Estoy muy cansada de viajar hasta aquí Es por eso que no puedo usar estas zapatillas La reina lo volvió a intentar una vez más Y las zapatillas se alejaron de nuevo La multitud se sorprendió al ver que su reina No podía usar las zapatillas Y comenzaron a susurrar entre ellas Parece que nuestra reina no es digna de ellas Lo sabía Solo alguien con un alma tan brillante como los rayos del sol y tan amable como las gotas de luna puede ser digna de esas zapatillas». La reina se enfureció al descubrir que no podía conseguir las zapatillas y volvió al palacio. Justo cuando la reina Margaret se sentaba en su trono, preocupada y enfurecida, uno de sus súbditos reales se le acercó diciéndole que Octavio sabía una forma de alcanzar las zapatillas. Tráemelo inmediatamente. Ahora, quiero escuchar lo que tiene que decir. Octavio fue traído de vuelta del calabozo ante la reina. Dime, Octavio, ¿qué puedo hacer para conseguir esas hermosas zapatillas de brillo estelar? Se dice que hay una princesa en las tierras de Nocovia, que es la más bella y rica, y que seguramente ella sí que sea digna de esas zapatillas. ¿Pertentes decirme que yo debería dejar que alguien más me quite mis zapatillas? ¡Oh, no! ¡No, Su Majestad! Luego le pediremos que os las dé una vez que ella las haya usado. De esa manera os convertiréis en la más bella de toda la Tierra. Ya veo. Envía un mensajero a su castillo y dile a la princesa que estaré esperando su llegada aquí. Al día siguiente, la princesa de Nocovia llegó y fue a la plaza del pueblo donde estaban las zapatillas. Ella trató de usar las zapatillas, pero todo fue en vano. Las zapatillas mágicas también evadieron sus pies. ¡Eres un inútil! ¡No has causado nada más que problemas! ¡Esas zapatillas aún no son mías! Perdón, Su Majestad, lo siento. Encontraré una solución de inmediato. Octavio lo pensó un momento... Y luego decidió ir en busca de la vieja ermitaña en el bosque. Llegó donde estaba la ermitaña, quien le contó sobre la hija de un pastor llamada Alice. Se dice que Alice es la persona más amable de toda la nación, con un alma tan brillante como los rayos del sol y tan amable como pueden ser las gotas de la luna. Ah, muy bien, porque eso es exactamente lo que he estado buscando. Octavio agradeció a la ermitaña y fue a buscar a la joven pastora. Cuando finalmente la encontró, le contó todo. Alice aceptó ayudar a la reina. Juntos fueron a la plaza del pueblo. Al ver las zapatillas, Alice se mostró muy escéptica. «Oh, yo no sé si podré hacer esto. Parece que son demasiado grandes para caberme». Todas las personas esperaban ansiosamente... A que Alice usara las zapatillas mágicas Cuando levantó el pie La zapatilla repleta de estrellas se acercó a su pie Y se encogió perfectamente a su tamaño ¡La pastora es digna! Justo cuando Alice se puso las zapatillas Estaba rodeada de destellos mágicos de polvo de estrellas ¡Maravilloso! ¡Absolutamente maravilloso! ¡Ahora todo lo que queda es que me des las zapatillas rápidamente! Vamos Alice asintió y felizmente entregó las zapatillas a la reina Justo cuando la reina Margarita usaba las zapatillas Los destellos mágicos de polvo de estrellas la rodearon a ella y a la pastora La reina ahora vestía la ropa de la pastora Y Alice se encontró usando el atuendo real de la reina ¿Qué has hecho? Te ordeno que deshagas esto de inmediato Tú ya no eres la reina Guardias Enviad a esta pobre mujer a las mazmorras de inmediato ¡Traidor! ¿Cómo te atreves a enviarme a las mazmorras? ¡No, no, no, no, no, no! ¡Espera! Octavio, pagarás por esto ¡Esperad! No hay necesidad de enviar a nadie a ninguna parte Estoy segura de que debe haber una salida a esto No quiero ser reina Todos se sorprendieron ante esto No pensaban que Alice fuera tan amable y desinteresada En ese momento... La ermitaña, que también estaba allí, habló «Las zapatillas se han unido a Alice, quien es digna de ellas Aunque decida no usarlas, solo escucharán sus órdenes Para deshacer el hechizo y devolverle a ella todas sus ropas Tendrías que perdonar a la reina Margaret De todas las malas acciones cometidas y el mal comportamiento que ha hecho» Alice, que era una persona amable y humilde Perdonó a la reina Bueno, ¿quién soy yo para perdonar a su majestad? Pero si eso es lo que se necesita para deshacer el hechizo Entonces sí, te perdono, reina Con todo mi corazón Tan pronto como dijo eso Las dos estaban rodeadas de polvo mágico de estrellas Y la reina Margaret volvió a vestir con su atuendo Las zapatillas llenas de estrellas, sin embargo... Volvieron a Alice Oh, muchas gracias, amable doncella Me he dado cuenta de todo lo malo que he hecho Ahora sé que es importante ser humilde y amable Ya no deseo esas zapatillas Trabajaré para ser una reina digna para mi gente Todos estaban felices de escuchar esto ¡Viva la reina Margarita! ¡Viva la reina Margarita! ¡Que viva la reina Margarita! La reina Margaret agradeció y le dio a toda la gente de su reino un par de zapatos y abundante comida para alimentar a todas las familias y todo el reino de Zamania vivió feliz para siempre. Mientras tanto, Alice devolvió las zapatillas llenas de estrellas y las guardaron en la plaza del pueblo. Allí brillaron, brillaron y recordaron a todos que ser amable y digno Es lo más importante.